Tomamos la decisión como frente de unidad docente de convocar a una movilización el día de mañana a la Dirección General de Cultura y Educación ante la falta de respuesta del gobierno de María Eugenia Vidal sobre los reclamos de infraestructura escolar de seguridad en las escuelas. Lamentablemente, ayer tuvimos que asistir a otro hecho lamentable, que un docente nuevamente esté sujeto a una situación de riesgo de vida en una escuela de La Plata. Un docente que recibió una fuerte descarga eléctrica cuando estaba cumpliendo con sus funciones y donde la escuela no estaba en condiciones. Podía haber sido un chico también. Y yo no sé qué es lo que espera la gobernadora para reaccionar ya la de CIE sí el abandono provocaron la pérdida de dos vidas irreparables, de Sandra y de Rubén. El viernes eran más de 853 escuelas que tenían suspendidas las clases, esto afecta a casi 500.000 alumnos y a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y también el reclamo va a ser por comedores escolares, porque la verdad que el monto que destinan para comedores escolares y el cupo, es absolutamente insuficiente y una necesidad muy grande de que se amplíe las partidas para el tema de comedores escolares. Son actas de inspectores del Ministerio de Trabajo que fueron a hacer inspecciones, a ver cuántos docentes hacían el paro no, pero no se dignó a cumplir con su función, que es incumplimiento de los deberes de funcionario público, de enviar inspectores para controlar e inspeccionar las condiciones de higiene y seguridad del trabajo. Esto es un relevamiento importante de aproximadamente 2.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires así estamos dando clase en la provincia de Buenos Aires, así los chicos van todos los días a las escuelas, en estas condiciones de riesgo, las escuelas tienen que ser lugares seguros y es responsabilidad del estado provincial es responsabilidad de la gobernadora Vidal, del director general de cultura y educación brindar la seguridad necesaria para que los chicos, los docentes y los auxiliares puedan ir concurrir a las escuelas. Quiero recordar una vez más que hoy estamos en conciliación obligatoria, que han pasado ya 12 días. Los docentes de la provincia de Buenos Aires estamos hartos. Estamos hartos del maltrato que usted hace día a día con todos los trabajadores. No nos merecemos esto. Denunciar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no cumple con la ley 14.226 de salud y seguridad en el, en el empleo público y que en el caso de la dirección General de Cultura y Educación hace más de un año que eh, la comisión jurisdiccional eh, para tratar esta temática no es convocada. En cada una de las paritarias reclamamos por salario y por condiciones de trabajo. Nosotros desde la gestión privada también tenemos dificultades de infraestructura. Los responsables de los edificios escolares en las escuelas de gestión privada son nuestros empleadores. Le exigimos al gobierno de la provincia que controle a nuestros empleadores, que también controle a las escuelas privadas. Exigirle a la señora gobernadora que nos garantice la habitabilidad en toda la escuela de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Trabajo debe convocarnos porque es la autoridad de aplicación, pero se dedica a perseguir a docentes. Nunca más nos convocaron a las comisiones técnicas, ni de infraestructura, ni de salud laboral, ni de condiciones laborales. Entonces, acá hay una sola parte que está incumpliendo. Y la parte que está incumpliendo es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay 72 horas de media de fuerza en suspenso. Terminada la conciliación y si no hay avances, el Frente de Unidad Docente se va a volver a reunir para hacerlas efectivas. Así que le reclamamos a la gobernadora que convoque a los gremios docentes y resuelva toda esta problemática.